Que han hecho hasta la fecha nuestros grupos alternativos de guitarra, de los que la prensa británica especializada habla mucho, los Boo Radleys. Esta canción estará en su próximo álbum que aparecerá el próximo mes de marzo.、Y、la canción se llama Despierta, Boo, Wake Up Boo, las 11 y 11. M80, los clásicos con Rafa e l a b i t b o l l o s jueves, sonidos de los años 90, clásicos recientes e incluso canciones. que ni siquiera se han e d i t a d o La canción Del más reciente álbum hasta la fecha de Dinosaur j u n i r grupo de Jay Massis, la canción se llama No lo creo así. I Don't Think So, especialmente dedicada para un amigo del programa que piensa que grupos como los Burrard l e s por ejemplo, u otros tienen horchata en las venas. En directo, los c r a n b e r r i e s cantando zombies. La magia, la intensidad y el misticismo de los Canberris, con la voz de miel de Dolores O'Riordan. Ese tipo de voz se cultiva desde los cuatro años, lleva cantando en iglesias, en coros. Y ahí está, es una de las grandes figuras del rock de ahora mismo. Hay quien incluso ya está adelantando su carrera en solitario, pero ella ha dicho que por lo menos en dos años. Seguirá al frente de su grupo, los Cranberries, el grupo de Limerick, ahora mismo más popular en España, donde están vendiendo decenas de miles de copias de los dos á l b u m s publicados hasta la fecha. Una versión en vivo, inédita de momento, de una de sus canciones más populares, Zombie. Who I give Los personajes más carismáticos del nuevo rock británico, Polly Jean Harvey cantando Down b y the Water, del tercer álbum de ella misma y de su grupo, P.J. Harvey. Los clásicos e NM80 con Rafael Abidjan, las 11 y 23, 10 y 23 en la comunidad canaria. 今日しょ、ニュの años のヴェン Tries my mind play streaks on me. It all keeps adding up.、I've... La energía del punk, la contundencia del rock. Green Day, de uno de los mejores álbumes de 1994. El álbum Dookie, esto que es ahora mismo todo un éxito aquí en España, que se llama Basket Case.、M80. Estos son los rem que nos gustan. Temazo, casi desconocido porque no apareció en forma de single de su álbum Out of Time. Esto se llama Texar Canal. Diez y media, diez y media en Canarias, estás en los clásicos Rem sonando de fondo, un Tex Arcana de su álbum Out of Time de 1990, todo un clásico, el álbum que supuso su explosión, una canción en la cual recibían la colaboración de Peter h o l z a p e l guitarrista de los Debes, que es acompañante habitual de ellos, la fuerza y la frescura de Rem, de la que no sobró mucha en su concierto de Madrid, al menos esa es mi opinión, con una más bien soporífera primera parte. Lo mejor fueron los bises, hasta más de media docena de temas de propina, entre los cuales una versión del clásico de Chris Isaac, Juego Perverso: Wicked the Great. What are we g t v i n g to do? La maravilla de Chris Isaac, la canción que prácticamente lanzó al cantante californiano que ya llevaba tres á l b u m s a sus espaldas, Juego Perverso Wicked Game, estaba en la banda sonora de la película de David Lynch, Corazón Salvaje, que la canción ya había aparecido、no. hacía mucho tiempo en un viejo álbum de Chris Isaac. Si eres fan de Chris, que sepas que el próximo mes de abril habrá un nuevo álbum de Chris Isaac y ha escuchado unas cuantas canciones en estado de maqueta del mismo y, desde luego, promete. Y estos son s u e d e s Esta canción se llama h e r o í n a La de canción surgida de la química especial de Brett Anderson y Bernard Butler, que ya nunca volverá a ser. El guitarrista abandonó el grupo Suez y pronto publicará trabajos en solitario. Mientras Brett Anderson ha estado en fechas recientes grabando con la famosa Jane Birkin, aquella que cantaba Je t'aime moins non plus con Serge Gainsbourg, una canción en francés titulada Les yeux fermés, los ojos cerrados. Que aparecerá en un álbum para recaudar fondos para luchar contra el SIDA, todo canciones escritas por compositores que son seropositivos. M80 Los clásicos NM80, este grupo será quizás sucesor de los Smiths, se llaman Gin. e Every place you're waiting and From the pub to the grave I'll be haunted by you y e s you, you're in Revelaciones de 1994, ya los citamos aquí en el resumen del año en los clásicos, un cuarteto llamado GENE. G-E-N-E La canción se llama Haunted by You, algo así como Poseído por tu espíritu, y no cabe duda que están poseídos por el espíritu de Morrissey y Johnny Marr, de los mismísimos Smith. Los clásicos en M80 con Rafa e Labitbol, lunes alternos, sonidos de los 50 y 60, los martes de los 70, los miércoles de los 80. Los jueves, como hoy sonidos de los años 90, y este grupo va para arriba. Ya han vendido 15.000 copias en España en poco tiempo, Y incluso su compañía se va a permitir apoyarles por fin. Desde luego, han sido la sensación el pasado año 94 en Gran Bretaña. Se llaman Oasis. Esta canción, Supersonic. De la mejor tradición de los grupos de rock británicos se encuentra en Oasis su álbum de debut titulado Definitely Maybe, definitivamente tal vez ha sido reeditado con temas e x t r a en el mercado español para celebrar el éxito casi casi inesperado de este grupo que ha empezado a vender poquito a poquito y ya se ha plantado en una cifra superior a 15.000 que es un signo de estupenda salud.、M80. Volvemos a América. Estos son Wizard, otro grupo que está vendiendo muy bien allí, que acaba de publicar su álbum titulado Como ellos, Wizard en España, con cosas como este Holiday. y s Primas e a s p r que suenan a clásicos instantáneos, holiday vacaciones, del álbum de presentación del cuarteto Wizard a las sorpresas del 94, también el álbum ya editado en España, rock and roll vivito y coleando los clásicos en el 80 con Rafael a b i t b o l jueves, sonidos de los años 90, clásicos recientes y cosas de ahora mismo. Estos son los escoceses de la Mitri. Esta canción se llama Here and Now. I can hear Pero seguros de la m i t r i surgieron en los 80. Cambios de sello en su carrera, pero ahí están su nuevo álbum recién publicado en el mercado internacional. Esta canción ya en las listas en el Reino Unido. Here and Now. Y ahora, dentro de muy poco, además visitarán España. Y hablando de visitas, precisamente hoy estaban por estos pagos estas chicas que se llaman Scarlett, Uno, los éxitos del momento. でも、それは私たちの愛は大きくて、あなたは変わりない。 Joe Yule y Sheryl Parker se hacen llamar Scarlett. Tienen un flamante álbum de presentación que, precisamente, hoy han estado presentando aquí en nuestro país. Y esta es su canción estrella, Canción de Amor Independiente, Independent Love Song. Los clásicos e NM80. Ya nos vamos a despedir por hoy. Mañana volveremos a estar aquí, si Dios quiere. A las 11, a las 10 en Canarias. Mañana sonidos con etiqueta negra. Nos vamos con Dodgy, que la semana que viene estarán también de visita en nuestro país. Su más reciente álbum se llama Homegrown. Saludos de Rafa Ravi Ball. Hasta mañana, amigos. Feliz noche a todos. Adiós.